c o m u n interna c c a i ó i n de IKEA al otro lado pues también le, le doy la palabra ya directamente. La tenemos ya, pues vamos a saludarla, sí, sí,、eh, sí. doña Lidia Martínez,、eh, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va IKEA durante todo el día? ¿Mucha gente hoy? Pues la verdad es que he tenido poco tiempo de asumarme hoy a la tienda porque aunque estamos en el mismo edificio de la tienda de San Sebastián de los Reyes en la oficina central, hoy empezábamos nuestra encuesta de clima laboral、Hombre. anual. Y entonces, pues hemos tenido bastante trabajo, pero、uh -huh. por lo que veo en el parking parece que está bastante, como siempre, bastante ocupado. Bueno, ver, bueno, y、sí. han comenzado hoy el clima, el estudio d e clima. Sí, bueno, sí. ¿Y cómo va eso? Pues, hombre, acabamos de empezar y. La gente tiene muchas ganas de participar,、bueno. así que es, es estupendo. Tenemos un índice de participación bastante elevado, con lo cual、pues、bueno, la gente tiene ganas de, de contarnos lo que opina y eso siempre es importante para Bien, nosotros. Dentro de poco hablamos de eso, de la participación, una de las claves de la comunicación interna, María. Sí. Pues sí, efectivamente. Bueno, ya la pregunta la lanzo a los dos, a Félix y a ti. Primero, quizá que nos contexte Félix. Eh, ¿Cómo está estructurado el Departamento de Recursos Humanos? Y has dicho que, que la comunicación interna tiene mucha importancia en vuestra compañía.、Eh, ¿Y si ten, tenéis algún departamento específico de comunicación interna o un departamento de comunicación? Hay un departamento de comunicación interna que se dedica, digamos que al 80% de su tiempo a la comunicación, lleva también a la parte de sistemas de recursos humanos. Y sobre todo lo que se dedica es a comunicar, comunicar y comunicar permanentemente. Tenemos un portal del empleado que cuando abres el ordenador te salta una noticia automáticamente, quieras o no. Es decir, ya no queda el recurso de decir no abrí el correo, sino que te salta la noticia. Y la clave aquí está en que sea una comunicación multidisciplinar. Es decir, que no sea solo el mensaje de recursos humanos, sino que sea el mensaje de negocio, que sea el mensaje de recursos humanos, que sea el mensaje de procedimiento, que sea, pero un mensaje permanente en la compañía. <risa> l e toca, doña Lidia? Sí, en nuestro, en nuestro caso yo creo que f e l i z ha dicho algo muy importante y es el, el que la comunicación, desde mi punto de vista y el de, y el de la compañía también, tiene que estar siempre integrada dentro de la estrategia de la compañía. Independientemente de dónde te sitúes en el organigrama, que en nuestro caso estamos dentro de recursos humanos, pero antes estábamos dentro del Departamento de Relaciones Públicas,、eh, llevamos casi dos años dentro de recursos humanos y tenemos un área específica con tres personas dedicadas, incluyéndome a mí, dedicadas a la, a la comunicación interna. Pero yo creo que lo, lo más importante es que desde la dirección y en todos los estamentos tengan claro que es una parte de la, de la estrategia de la compañía y que lo que hay que contar pues,、eh, tiene que contribuir a que, a que la compañía tenga éxito en su negocio, a motivar a, a todos los colaboradores y eso implica no solamente contar cosas de recursos humanos sino, sino de todo lo que pasa en la compañía.、Uh -huh. Doña Lidia、eh, ¿dónde están,、eh, los aspectos fundamentales de su comunicación interna? Hemos conocido durante nuestro invitado los aspectos comunicación Hemos nuestro interna? están su de Walter Kluwer,、uh -huh. eh, Don Félix nos lo ha contado, pero en,、eh, en IKEA, eh, una eh, empresa conocida por todas las personas que nos escuchan aquí y en cualquier lugar del,、eh, del mundo a través del canal especializado fororecruzhumanos.com, pero bueno, nosotros notamos un servicio、eh, interesante, un mensaje de dentro a afuera. Pero,、eh, ¿cómo son esos mensajes、eh, de dentro a dentro, doña, doña Lidia? Bueno, pues lo primero que, que tenemos、eh, como misión dentro de, del Departamento de Comunicación Interna, ya no solamente en Ibérica, sino a nivel internacional, es asegurar que nuestros colaboradores sean la primera audiencia de las noticias que se generan en la compañía. Es decir, que, que no te enteres por la prensa, que no te enteres por un cliente de algo importante que pasa en tu, en tu compañía. Puede ser que haya un producto nuevo, puede que un nuevo, ser haya esa es nuestra política de medio ambiente, de responsabilidad social o de cosas que pasan en el negocio.、Uh -huh. Entonces, nuestra primera misión es eso, asegurar que la comunicación un minuto antes de que salga un anuncio en la tele, todo el mundo dentro de la compañía ha tenido que ver ese anuncio. ¿vale? Pues, entonces, eso implica tener una, una comunicación transparente, una comunicación efectiva y sobre todo una comunicación que esté orientada al receptor.、Eh, para nosotros es muy importante El asegurar que el mensaje le llega, pues en el caso de Ibérica, 8.500 personas en dos idiomas porque llevamos España y Portugal, a veces hay que incluir el catalán y el vasco, o sea que más de dos idiomas muchas veces y en horarios muy complicados que abarcan prácticamente las 24 horas del día, los fines de semana, etc. é t e r a Con lo cual pues intentamos siempre eso, que la comunicación esté orientada también hacia, hacia el receptor en cuanto al contenido y en cuanto al, al medio también, al canal que utilizamos. Nosotros por desgracia no, no podemos、eh, fiarnos solamente o fijarnos solamente en en intranet o en los correos electrónicos, sino que para nosotros medios tradicionales como los tablones o como la revista interna tienen una importancia vital, pues sí queremos llegar al 100% de la gente. Y es, esa es un poco nuestra, nuestra orientación, que todo esto ayude al crecimiento de, de la compañía. Yo、eh, Iba a hacer una pregunta, pero ya está prácticamente contestada, porque estaba pensando en que la. Bueno, gran parte de vuestros empleados pueden estar descargando las mercancías prácticamente la totalidad、claro. del tiempo de su trabajo. Entonces, ¿qué herramienta? Supongo s que son efectivamente la revista interna y los tablones, lo que más se utiliza. ¿Cómo, cómo funcionáis、sí. con este tipo de personas? Sí, como, como medios, digamos, tradicionales,、eh, básicamente son los tablones de, de los pasillos y, y la revista interna que tenemos. Bueno, tenemos una revista interna internacional en la cual, digamos, nos limitamos Vamos a traducir contenido el Y que también es trimestral. Y después cada tienda tiene un boletín local que tiene una periodicidad más, más corta de 15 días o de cada mes en la cual pues, se, se atiende a noticias más, más locales. más, solamente de la tienda y por supuesto nos apoyamos muchísimo en los mandos intermedios o sea la comunicación a través del jefe es vital、uh -huh. eh, dos cuestiones más una por mi parte otra por María y le dejamos trabajar que un clima es un clima ¿eh? doña, no, doña, yo, doña yo Lidia hay un aspecto que venimos analizando en los últimos años desde que nos、eh, preocupa y nos ocupamos también de, de todos los aspectos de recursos humanos y comunicación que es、eh, la influencia que está teniendo cada vez más en la comunicación interna Pues la, la, la externa. Y cada vez más, no solo el concepto, sino las herramientas. ¿no? Eh, la pregunta de María ha sido muy, muy interesante en esa, en esa línea. Pero en el ejemplo de, de IKEA y sus r o s humanos, ¿cómo se fijan o, o, o en qué se fijan en la comunicación externa que pueda、eh, ser utilizada por la comunicación interna, doña, doña Lidia? Nosotros tenemos una, una dinámica, una sinergia de trabajo muy estrecha con el Departamento de Comunicación Externa y de hecho antes p、pues、u estábamos eso e s en el mismo departamento, con lo cual pues bueno nuestra dinámica de trabajo es bastante fácil. Y, y sí que tenemos un marco en el cual nos fijamos los dos, en externo y en interno, en cuanto a que queremos que nuestra comunicación refleje los, los valores principales de la compañía. Si uno pregunta a cualquier persona de la calle. Que le diga c o m o es IKEA, seguramente saldrán adjetivos como divertido, original, moderno, diferente, pues palabras así. Entonces queremos que tanto nuestra comunicación externa como la interna reflejen eso. Y pues, para u e s p eso nos apoyamos en una serie de colores corporativos, de un tipo de letra determinado, de una manera、eh, un poco provocativa si uno quiere de, de comunicar. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esos son los elementos que tenemos más en común. Y la última, la última pregunta, muy breve, pero creo que es fundamental y es seguro que Leo tiene algo que decir. ¿Cómo es vuestra estructura? Porque una de las.、Mmm... de las claves principales de que funciona la comunicación interna es la estructura de la compañía.、Uh -huh. Bueno, pues como he dicho antes, ahora mismo somos、eh, tres personas trabajando dedicación exclusiva. No,、eh... perdona, Lidia, me, me refiero a la estructura de la compañía、ah, es, en cuanto a verticalidad y horizontalidad. Vale, vale, vale.、Eh, no, pues、eh, somos una compañía que presumimos, además lo tenemos muy, muy a gala, el ser una compañía bastante horizontal y que trabaja muchísimo en, en procesos, evidentemente. e v i d e m e n t e uno tiene que estar estructurado en departamentos porque、pues、para la operativa del día a día es fundamental también, n o las matrices. Pero, pero, por ejemplo, el caso de los decoradores, los, los, las personas de logística y las personas de ventas trabajan juntas por procesos porque si no es imposible que uno pueda vender si no ha asegurado el stock y si no ha asegurado que tiene un merchandising correcto en la tienda. Es un ejemplo. Eh, entonces eh, la estructura es básicamente por procesos y esos procesos están orientados sobre todo hacia el cliente. Y así nos organizamos en cuanto al trabajo. Muy bien, pues ha sido un placer Igualmente、eh, ¿verdad? Pues ¿Verdad? conocer eh, aspectos eh, de esa comunicación desde Recursos Humanos de su, de su organización, la cual visitamos con frecuencia, doña Lidia. Muchísimas gracias, <risa> nos esperamos y para eso trabajamos cada día. Pues un día charlamos tranquilamente, allí en IKEA, en la radio o aquí, donde usted、Yo、quiera. ¿eh? Cuando ustedes quieran. Muchas Por, gracias. Muchas gracias a la responsable de comunicación interna de IKEA. Ahí nos hemos acercado hoy, hablando pues desde Recursos Humanos. de Bueno, de aspectos muy interesantes. Es, es interesante, don Félix, analizar cómo comunicación interna en una organización como IKEA, don Jesús, don Leo, doña María, está integrada en recursos humanos. ¿Eh? Yo siempre lo he visto integrado. He tenido、uh -huh. la suerte de que en todas las empresas d en las que h e e s t a d o la comunicación interna estaba integrada en recursos humanos.、Uh -huh. No, pues, tal vez. Los en la comunicación tienen que encontrar los destinatarios adecuados, y una parte importante de esos destinatarios están dentro de la empresa. Las,、eh, yo creo que el gran avance que está produciendo en estos últimos años tiene que ver con las formas con las que esta comunicación se está produciendo y el papel que juegan los productores.